Bueno, esta es la segunda parte del chocolatazo a El Salvador, en la primera parte escuchamos como Luis, que tiene 70 años, anda con una chica 50 años menor que él, al punto de que él no lo puede creer, escuchen.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 Eso es lo que me dice. Ella. Pero yo, honestamente, Chocolata, yo no muy me creo de las cosas que me dicen las mujeres. O sea, que esto es muy bonito para ser real y dice que no se la cree mucho, pero dice él que él le pagaría la universidad a ella, aunque ella lo engaña él. él. Yo le dije, mira, estás estudiando, te voy a ayudar para estudiar, no importa lo que pase, o sea, que el día no funcione lo nuestro. Pero voy a dar así. Pase lo que pase, él va a seguir ayudándola a ella aunque ya no esté con ella Y dice que él se pasea con ella y ya ella no le da vergüenza andar con él No, si ella me dejaba que se la abrazara, me besaba Eso es lo que yo le decía Y tú, yo le decía, María José, no te sientes no mal No me decía, yo me siento bien con usted Nos habló de su primer encuentro sexual con ella Fue en un motel A los 70 años sí funciona, ¿don Luis bien o no? Sí Por ahorita, sí. Le comenté que en 10 años ella iba a estar apenas en sus 30, donde es una etapa donde la mujer le gusta estar muy activa sexualmente y ya ella iba a tener 80, que cómo le iba a hacer? Y esto dijo. Me pongo la bombita. Ahí el único remedio es la bombita. O sea, tú ya fuiste a buscar información de la bombita y ¿qué te dijeron? Sí, funciona 100%. No, dice que eso con eso, si eso ahí puede estar uno todo el día y todas las noches, y media vez, como eso se infla con líquido, ¿no? Ajá. Para que se desactive hay que sacar el líquido, ¿no? Puede pasar de noche con el pene erecto. Man. Bueno, eso fue solo un cachito de lo que pasó en la primera parte. Ahora escuchemos lo que se viene en esta segunda parte. ¿Y ya le dijiste a María José que tú vas a tener una bombita para poder tener sexo con ella? No, no hablará de eso. De eso no, ni, ni le hablo de eso, pues, ahorita no, hasta que ya, al estar yo más seguro, entonces, porque como yo soy abierto, le digo, mira, si la cosa no funciona, pues, estás libre tú de, de decirme, ya no podemos, y va. Oye, Choco, pero don Luis tiene 70, la chava es 50 años menor que él, si ella hace algo malo no, don Luis ya la vivió tres años, ya se dio bien, por bien servido, ¿no, don Luis? Eso es lo que digo yo, si me da 5 años yo sería feliz O sea, dos añitos más y tú feliz Mire, incluso que estoy feliz y agradecido Que soy capaz de pagarle la universidad aunque no esté conmigo Solo por estos días que me dio de felicidad, yo estoy agradecidísimo con ella O sea, por ti que te ponga el cuerno ahorita no importa, tú ya te diste por bien servido Sí, sí, yo sí yo estoy agradecido con ella Y, y ya, si, ya incluso si, si nuestra relación terminara, yo le sigo pagando la universidad de agradecimiento por el tiempo que me dio o sea que incluso si te pone el cuerno ahorita como ya estuvo contigo tres años tú por agradecimiento le vas a pagar los estudios si sí, pase lo que pase este es un regalo de agradecimiento por el feliz que me hizo a mí mira le estamos marcando y no nos contesta ¿qué estará haciendo ella ahorita? mira ahorita ella estaba en un cumpleaños dijo que iba a ir a, un, a celebrarle un cumpleaños a una amiga que seguro están en la fiesta por eso no ha dejado el teléfono que hace. tiene razón bro y cuando uno va a las fiestas deja el teléfono ahí seguro Grabe su mensaje Es pues que es una amiga que le van a celebrar el cumpleaños ¿Qué edad tiene la mamá de ella? Oh, la mamá tiene como 45 por ahí O sea que tú 70 y tu suegra 45 <risa> Sí, 50 por ahí Grabe su mensaje Le han de estar dando su pedacito de pastel en el party Últimamente se me ha estado molestando cuando la llamo Oh no A ver, ya entró ahí la llamada de nuevo Ok Aló, aló, con María José, por favor. Sí, con ella. Hola, María José. Me imagino que estás ocupada. Mira, así rapidito. Tenemos una promoción. Te hablo de una compañía de chocolates donde le mandamos unos chocolates en forma de corazón. Alguna persona especial que tú tengas es totalmente gratis, es solo para darlos a conocer. Tú tienes a alguien especial a quien te gustaría que se los hagamos llegar. Ah, no, muchas gracias. O sea, de plano no hay una persona especial en tu vida a quien mandarle chocolates. No, no, gracias. O sea que no hay un hombre a quien mandarle los chocolates. Bueno, feliz día. Ya colgó y no tiene nada especial. Bueno. Si eres 50 años mayor, ¿cómo te van a querer si anda con el otro en el party? Bueno, eso pasa. Pues ya. Shh, a ver, ahí entra de nuevo. Buenas. Hola, María José, soy yo de nuevo. No sé si se cortó la llamada. Mira, te llamo de parte de... De Luis, él quería ver si tú le mandaba los chocolates y por eso la llamada. Aquí te lo paso. Bueno, mala suerte, ¿verdad? Majo. Hola. Majo. Hola. Mira, yo había comprado los chocolates para que te los mandara a ver si me los mandaba a mí, pero no. Dijiste que no tiene a nadie. Y yo cómo sabía que era de ahí. Bueno, sí me preocupa. estaban hablando de es una fábrica de aquí. ¿Cómo se los hago llegar hasta allá? Bueno, te hubieras preguntado. <risa> no, no, pero no, no sé. No. Te has preguntado que te diera información, cómo hacerlo. No. A ver, Brody, si te llama de verdad y dice tengo a alguien, pero no se los quiero mandar o tengo a alguien de aquí busco información y ya, pero nada más digo que no tenía nadie, Brody. Colgó otra vez Colgó Bueno Ya estuvo el chocolatazo Grabe su mensaje Ya Ya no va a contestar Bueno Pero como uno ya está preparado para eso ¿no? Igual dices Ya goce por tres años Una chica 50 años menor que yo No No pero al menos Yo he pasado He disfrutado el tiempito con ella Grabe su mensaje Ya no va a contestar ¿Qué piensas de esto Luis? Bueno, lo que pienso es que Bueno, no sé qué pensar este, Seguro este Y hay veces cuando Por ejemplo, ella anda afuera No anda con internet Tienen el wifi en la casa Ya cuando salen en la calle Ya no Llaman hasta llegar a la casa A ti, ¿no? Pero a nosotros si sí nos contestó ¿No escuchaste, Brody? Creo que por eso colgó también, ¿no? Cuando yo traiga vieja Choco Así le voy a decir ¿Sabes qué? No me llames Porque no tengo wifi ahorita Hasta que llegue a la casa <risa> Choco, no hay que desviar Este chocolatazo El señor tiene 70 años ella es 50 años menor que él ella tiene 22 ahorita está para gozar a este señor solo lo quiere por dinero al rato que pasen unos años que el brody no funcione así traiga 40 mil bombitas la mujer va a cambiar y lo va a dejar hay que ser honestos eso es cierto eso es cierto yo lo que estoy tratando es disfrutar el tiempo que se pueda cuando yo diga que no no eso es todo no puedo estar esperanzado o sea que nomás le está sacando el jugo eso yo lo sé pues pero eso está chido don Luis que le saque el jugo es que hacer lo que quiero que me, que me saque el rubor <risa> oh my god pero pero no por mucho tiempo lo que el punto es que le quiero decir yo que yo soy una persona y cuando me gusta algo me arriesgo y dije yo bueno pero lo que le quiero decir yo que yo no soy gracias a mi dios que yo no soy apegado a una mujer y yo le voy a llorar que si me dice ya no me quiere, yo le deseo suerte, no hay problema. Buena suerte. 22 años, Don Luis, está bonita. Si incluso yo le decía, "Mira, tú bien verás podido ser representar a El Salvador como me dice El Salvador, te puedes bonita, eres bonita realmente. A mí siempre me ha gustado la mujer bonita. Yo no he sido de que como a cualquiera que anda cualquiera, a cualquiera le dice que la quiere, no, yo para Si me gusta un mujer se lo digo, si no, no, no puedo. No está en mi corazón. y le decir a una mujer ay que te quiero y que no la dejo ahí tranquila pero si me gusta yo se lo digo o sea que sea jovencita o sea, que lo sea me gusta se lo digo lo saco de mi corazón pero el momento que me dice Mire hasta acá le digo okay y toda la vida fui así con las novias que tenía yo nunca le anduve reclamando que o peleándome porque hago que se iban con otro novio no y le decía bueno buena suerte ya ya soy así y les deseo lo mejor porque las mujeres hay que hablarlo correcto son lindas hay que tratar, hay que tratarla bien, hay que tratarla bien. Totalmente de acuerdo, no aferrarse a una persona, pues ahí estuvo el chocolatazo, cuídate mucho, Luis. Va, pues muchas gracias, les agradezco infinitamente, choco, fue un placer. Buena suerte. ¿Y cómo te sientes de que ella no te mandó los chocolates? Feliz como una lombriz porque ahora yo ya tengo excusa. Oh no. tengo excusas las cosas parece que no van a marchar bien te deseo suerte una mujer joven cuídate ten cuidado